11 de la mañana, 34 minutos, y ya estamos en contacto, como habitualmente, con Plinio Arruda Sampaio Jr. Plinio, buen día. Buen día, Emiliano, un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, con varios temas hoy, eh, Plinio, y ahora un poquito menos de tiempo, así que si te parece nos metemos de lleno ya con eh, el primero de los temas que nos planteas, el gobierno de Lula. Eh, que da un apoyo al plan de paz de Trump y Netanyahu sobre Gaza. Exactamente. Fue una noticia que sorprendió un poco la, la opinión pública, mm. porque, porque el, la declaración del chanceler Mauro Vieira en la Cámara de Diputados fue muy contundente. Dijo no solo que apoyaba, pero que el plan venía dentro lo, de lo que Brasil siempre había defendido. la liberación de los rehenes, el cesar fuego y la reconstrucción de Gaza. Pero eh, el plan tiene mucho más que esto, ¿no? En realidad tiene un, una idea de retirada gradual de las tropas de Israel y estas fases de, de retiro. Uno nunca sabe si Israel, de hecho, la va a cumplir, pero peor todavía, la formación de un gobierno proviso provisorio Supervisionado por los Estados Unidos O sea, en realidad no es un plan de paz Es un ultimátum de capitulación incondicional de los palestinos Entonces es muy sorprendente que el gobierno haya apoyado De manera muy rápida la, la propuesta de Trump y de Netanyahu Y yo creo que esto no, no es un hecho aislado Esto viene junto con un cambio que no, todavía no tenemos clareza total de la relación de Brasil con los Estados Unidos, porque viene junto con la llamada que hace Trump a Lula, lo llamó por teléfono y con esto rompió un impasse que ya llevaba más de un mes en las relaciones de Brasil con Estados Unidos. Y, de cierta manera, Trump inicia las negociaciones sobre el tarifazo que metió los Estados Unidos contra Brasil. no Entonces yo creo que una cosa está vinculada a la otra. ¿no? Los, a los americanos le encantan las condicionalidades. Bueno, hablaremos con ustedes, pero ustedes hagan algún gesto en relación al gobierno. Y es así que yo interpreto esta esta posición de Brasil en relación al conflicto entre Israel y Brasil. palestinos. Bueno, también eh, relacionado con esto, ¿hay repercusiones de lo que fue la llamada de Trump, eh, la llamada telefónica de Trump a Lula? Sin duda alguna, Emiliano, porque nadie es subdesarrollado impunemente, No, nadie sufre la colonización sin reflejos. Hay una gran euforia aquí en Brasil porque Trump llamó a Lula. Y parece tenemos pocas informaciones sobre la llamada Fueron 30 minutos de conversa Pero como la conversa tiene traductores En realidad fue muy poca conversa Pero lo que sale de, de la conversa es Primero, continúa el clima cordial Entonces tanto Lula como Trump Se, no, se despejaron en elogios uno al otro ¿no? Segundo eh, Trump nombró a Marco Rubio como el interlocutor oficial de las negociaciones no es una buena noticia para Brasil porque Marco Rubio es un reaccionario es un gusano sí. eh, y, y un reaccionario muy grande, pero al final de la conversa Trump dijo mira, si tiene dificultades con Marco, usted me llama directo y intercambiaron teléfonos entonces, ¿qué es lo que yo entiendo de lo que está pasando? Un cambio en la postura del gobierno norteamericano En relación a Brasil Y yo creo que hay dos por, por lo menos dos cambios evidentes Primero La conversa de Brasil con Estados Unidos Ya no es mediada, intermediada Por la familia Bolsonaro Entonces este es un cambio importante Para, digamos, eh, agilizar los canales de, de comunicación Segundo Trump abandonó el lenguaje belicoso, o sea parece que ahora aparece en, en escena un Trump más pragmático bueno, eh, esto viene junto con un clima que, que hay en Brasil de, de euforía con la idea de, de, de que los americanos van a entrar para explotar tierras raras yo vivo en una región que es aquí en la frontera de São Paulo con Minas Gerais Que es una región mapeada por los eh, geólogos como una región de tierras raras. Y, y aún en, en mi municipio, yo supe noticias que toda la comunidad empresarial y los alcaldes están todos muy, muy excitados porque empieza, de, hay la perspectiva de eh, explotación de tierras raras, lo que es en realidad un desastre total. para la sociedad y para el medio ambiente, pero en un país colonizado siempre es una, una fuente de, de riqueza y, y, y de explotación. Pero entonces yo creo que esto es lo que está por detrás, ¿no? Alguna negociación pesada hubo en los bastidores entre el gobierno brasileño y el gobierno norteamericano para este cambio súbito de... de postura en las relaciones de, Estado, de Estados Unidos y ahora de Brasil también. Mm. Plinio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Eh, nos queda también comentar contigo, por supuesto, dentro de todo lo que viene expresándose en el mundo de solidaridad con Palestina, una concentración grande que se dio en San Pablo, ¿no? Días atrás. Sí, una concentración interesante, muy vigorosa con 10.000 personas menor que la anterior y hay que entender por qué fue menor pero con la, con la juventud muy animada habían varios parientes ¿no? familiares uh -huh. de brasileños que estaban en la flotilla entonces fue una cosa emocionante pero fue menor de, de, que, que la manifestación anterior, ¿por qué? ¿quién no estaba? no estaba el PT no estaba uh -huh. la CUT Lo que es muy, muy curioso, porque en la anterior ellos sí estaban. Bueno, ¿y por qué no estaban? No sabría decir al cierto, pero sospecho que no estaban porque el gobierno Lula es ahora a favor del plan de paz de Trump y de Netanyahu. Entonces, también otro elemento para ver cómo las cosas se están eh, movimentando en los bastidores de la política brasileña. Bien, eh, Plinio, eh, en otros temas eh, que tienen que ver más con, con lo interno de Brasil y con lo económico, eh, se está se continúa un tema que también ya lo hemos mencionado contigo en ocasiones anteriores, esta reforma administrativa, ¿verdad?, que ahora está en manos de los diputados. Sí, en manos de los diputados con el apoyo del, del Ministerio de Economía, sí. que... que da los datos y que incentiva eh, esta movimentación del de legislativo. Curioso, antes de hablar de esto, una entrevista que dio Fernando Haddad, el ministro de la Economía, sí. ¿no? y cuando preguntaron sobre el Congreso, porque aquí hay mucho la idea que Lula no hace más porque el Congreso no lo permite, y la respuesta de Fernando Haddad en una reunión, en realidad con, con los banqueros es, no, yo no tengo ninguna queja con lo de, del Congreso brasileño, porque si no me dieron 100%, por lo menos me dieron 70%. Bueno, eh, y es eh, en este contexto que hay que ver esta reforma administrativa, que es una reforma eh, cuya estructura básica fue presentada durante el gobierno Bolsonaro. O sea, es una reforma no ...para mejorar los servicios públicos... ...pero sí una reforma para disminuir la, la autonomía... ...y la, las condiciones de trabajo de los servidores públicos. Entonces, están proponiendo una reforma... ...básicamente en la forma de contratación... ...de los servidores públicos, de los funcionarios públicos... ...donde prevén, entre otras cosas... la posibilidad de una contratación provisoria, pero la contratación provisoria puede extenderse hasta 10 años, o sea, un concepto de provisorio muy poco provisorio, uh -huh. ¿no? La posibilidad de contratación sin concurso público, que fue una lucha fuerte del, del pueblo brasileño, ¿no? Porque en la en el siglo 19 ya hasta un ratito, no hasta la Constitución del 88 Buena parte de los servidores eran indicados, no por concurso, pero sí por poder político. Entonces se, re, se retrocede en esto. Y por fin la posibilidad de contratar, de tercerización, no sé si así se dice en español, sí, sí. pero es de, no, de, de contratar una empresa privada para que haga los servicios que el Estado tendría que hacer. También se cambia la estabilidad del, del funcionario público Lo que quiere decir que aumenta la capacidad de interferencia Del poder político y del poder económico En el funcionamiento administrativo del Estado Entonces es una reforma claramente neoliberal Que tiene a ver básicamente con ajustar el Estado a las exigencias del gran capital y de la oligarquía, y disminuir eh, costos salariales. ¿no? O sea, una, una pauta claramente neoliberal que está impulsada por, por los diputados, pero con el beneplácito del gobierno lutar Bien, Plinio, y también nos marcabas como punto para mencionar de esta semana esto de encuestas de opinión pública que están ratificando que ha mejorado eh, la evaluación del gobierno de Lula a nivel de opinión pública Sí, aquí en la política brasileña todo lo que conversamos viene junto con una digamos una pierda de, de iniciativa de la ultraderecha y de una digamos, um, mayor estabilidad y fuerza del gobierno Lula Entonces, uh -huh. o sea, hasta poco tiempo atrás conversábamos que el gobierno Lula estaba en las cuerdas bueno, parece que sale de las cuerdas ahora viene una una encuesta que salió hoy día de una empresa que se llama Genial, Genial, Genial, Quest, Genial Quest que tiene credibilidad que muestra que por la primera vez Eh, ...hay un empate entre los que aprueban... ...y los que desaprueban el gobierno Lula... ...48% de la población aprueba... ...y 49% desaprueba... ...entonces hay un empate técnico... ...pero lo importante es que los que aprueban... ...están aumentando... ¿no? ...y los que desaprueban están disminuyendo... ...o sea, eh, hay una clara recuperación del gobierno... Eh, en la misma eh, encuesta eh, preguntaron sobre la amnistía de Bolsonaro y 47% de, de los preguntados fueron contra la amnistía. En septiembre eran 41, o sea, hay un cambio claro en la opinión pública y yo creo que esto tiene a ver mucho con eh, el abrazo que el bolsonarismo dio ...a las iniciativas de ataque de Trump al gobierno... Al, ...al Estado brasileño, a la sociedad brasileña... ...entonces los bolsonaristas están claramente en retroceso... ¿no? ...y la misma encuesta también pregunta sobre las, la amnistía... ¿no? La, ...las puniciones... ...y 52% dicen que no, que no hay que disminuir la punición a Bolsonaro... ...o sea... la mayoría de la población aprueba la condenación de Bolsonaro, lo que es curioso. Entonces, es un otro clima, hay que ver, no, este es un país tropical, las lluvias y los vientos cambian de dirección rápidamente, hay que ver cuánto tiempo esto dura. Muy bien. Eh, me quedé pensando en esto también de, de conocer un poco más tu evaluación De, del hecho de que Lula esté apoyando, que el gobierno ¿no? y el PT en definitiva esté apoyando este plan eh, polémico que está Trump impulsando para, para Palestina donde se atreve, entre otras cosas, a elegir qué, qué expresiones políticas de los palestinos pueden estar en, en algún ámbito que gobernaría también la franja de Gaza y cuáles no, entre otras cosas, ¿no Plinio? Sí, el plan de, de Trump y de Netanyahu es un plan eh, de colonización total, claro, ¿no? claro, es la consumación del genocidio, no es un reparo, una, una detención del genocidio, pero es la continuidad, la institucionalidad de esto, ¿no? sí, yo creo que si jamás lo acepta, lo acepta porque fue realmente derrotado, porque quedó sin ninguna condición de resistencia, lo que es posible, entonces es un plan realmente muy muy reaccionario, ¿por qué el gobierno se atiró a aprobarlo y se atiró con tanta prisa? Porque fue muy rápido, fue uno de los primeros gobiernos que salieron apoyando, yo creo que esto tiene a ver con negociaciones que todavía no tenemos sí, sí, toda claro. la atención, claro. No, yo creo que esto tiene a ver con las tierras raras, con el, con el giro de, de, no, de, de Estados Unidos para una conversa directa con Lula, eh, y esto a lo mejor tiene a ver con el hecho que es posible, hay que observarlo, que de repente eh, los americanos juzgaron que no es tan mal negocio negociar con, con Lula. ¿no? Uh -huh. no, no hay que a lo mejor ellos retrocedieron en la idea de un cambio de régimen Deje, de repente dijeron tenemos todo lo que necesitamos con este régimen porque mm. esto viene junto con la euforia con la idea de, de explotación de tierras raras no. Eh, entonces yo creo que hay varias negociaciones que todavía no tenemos clareza y que tendremos que acompañar eh, en las próximas semanas Muy bien, Plinio. Como siempre, te agradecemos mucho por el contacto y quedamos atentos a lo que vaya ocurriendo y seguir conversando contigo la semana próxima sobre todos estos temas. Seguro, Emiliano, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Fuerte abrazo a todos. Abrazo, hasta la Abrazo, próxima. Plinio. Abrazo.